Zona Cero, tertulia con Juan José Fero, con y con Manuel Carabellal. Con Silvia Casasola y un montón de noticias, un montón de informaciones más de 20 temas que queremos comentar esta noche con todos ellos. La primera maravilla, en Enquijarro. muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos echamos de no, menos, sé ¿eh? que lo sepáis. Nos bueno. habla la primera noticia, y la primera información sobre científicos o sea, que son capaces de leer la mente, no, no solo eso, sino los pensamientos. Exactamente, y no hablamos de telepatía, sino eh, por, de una por eso serie digo que de... no es leer la mente, es leer los pensamientos. Esto implica que no se lea a todo el mundo. Efectivamente, bueno, por leerse se puede leer <risa> sí, a sí. todo el mundo, incluso a los eh, que tienen los pensamientos más oscuros, y esto es terrible, ya que estabais hablando de psico-killers y este tipo de, de personajes, ¿no? ¿Y a los que el... no tienen? ¿A los que no tienen mente? No, pensamientos... <risa> Están muertos, esos están muertos. Esos están muertos, claro, esos, esos ya no, no tienen ningún problema para que les leas la mente, el futuro, lo que sea, porque están criando malvas. Pero bueno, eh, a lo que vamos, eh, se trata de una investigación llevada a cabo por la Universidad Carnegie Mellon, Eh, y capitaneada por el neurocientífico Marcel Just que, eh, bueno, utilizando una técnica que se llama radiología bueno, es, es una especie de radiología eh, se llama FMRI y digamos que produce imágenes de alta resolución y muy buen contraste de los tejidos cerebrales eh, lo que ha intentado es... Eh, establecer una especie de descodificador de aquellas zonas que se iluminan cuando uno está pensando determinada cosa o cuando está hablando o recordando determinada cosa, eh, se iluminan esas zonas del cerebro y entonces permite generar una especie de interfaz. Es decir, que cada vez que una persona habla o imagina que está hablando, se forman ...esos eh, patrones de actividad cerebral... ...y lo mismo que cuando escuchamos a alguien... ...que nos habla o imaginamos que lo hace... ¿eh? ...se estarían iluminando, por así decirlo... ...esas zonas de nuestro ce cerebro... ...entonces, con esto... ...los científicos serían capaces de identificar patrones... ...cuando un individuo... Eh, ...experimenta una emoción particular... ...aprende un nuevo tipo de información... ...escucha una oración... ...o habla una determinada uh, cosa... ...es decir... ...que tendríamos una... Ya, ...tendríamos ya el diccionario... ...que permite interpretar... ...todos y cada uno de nuestros pensamientos... ...esto es... ...de alguna manera terrible... ...habida cuenta de que... ...de qué forma... Mm, mm, ...procesamos esa información... ...de entrada... ...por ejemplo para la privacidad... ...porque claro lo que dicen estos médicos eh, para poner en marcha este traductor mente discurso verbal es que eh, bueno, podrían ayudar por ejemplo a pacientes que tienen determinadas eh, tendencias suicidas por decir algo, para evitar ¿no? que se puedan suicidar pero en qué momento eliminamos a una persona de la sociedad porque su actividad cerebral se desvía de lo que consideramos normal ¿Eh? de alguna manera a mí me recuerda a esa película de, que se llama Minority Report, ¿recordáis? Que estaba la figura de los precocs, aquellos individuos con capacidades extrasensoriales sí. que eran capaces de anteponer, o, o mejor dicho, precognizar, ¿no? De ahí el nombre cuándo y quién iba a producir el próximo crimen. Bueno, es que son infalibles, esto puede ser así. Y además, eh, ahora que ya sabemos qué zonas son las implicadas en un pro determinado proceso cognitivo, ¿podríamos generarlas? Es decir, eh, los, los eh, investigadores médicos pueden tratar Pues desde una serie de trastornos neurológicos eh, o psiquiátricos, desde el Parkinson o la depresión crónica, pues transmitiendo impulsos eléctricos o magnéticos a través del cuero cabelludo. Para ello lo que hacen es implantar electrodos en el cerebro que no son muy diferentes de los que se han utilizado para estas uh, técnicas. Por lo tanto, podríamos utilizar esos mismos electrodos para modificar el comportamiento y esa inquietante posibilidad uh, de, de controlar... El titular es bonito, pero lo que hay después en eh, las notas a pie de página son inquietantes, como dices. No, es claro. un futuro que no está luminoso, ¿no? evidentemente porque tú recordarás por ejemplo los experimentos que llevó a cabo josé delgado uh -huh. pues con, con monos con, con toros toros de lidia e incluso con personas que esto es menos conocido yo creo que cualquiera que busque en internet eh, manuel de, eh, digo manuel de, eh, josé delgado este que los hizo para la CIA, eh, aunque fuera español eh no, no, claro o sea, la gente... no, esas investigaciones sobre modificar el comportamiento de los animales y de seres humanos los hizo para la CIA y la CIA estaba detrás de ellos Pues fíjate que esos experimentos demostraron que con un simple telemando que funcionaba a distancia... ...era capaz de parar el envite de un miura delante de un torero como era el cordobés... ...que es el que se prestó precisamente para ese eh, experimento, curiosamente. ¿no? De manera que él podía regular la rabia, podía regular la pasión, eh, podría regular un montón de cosas porque conocía qué zonas del cerebro activaban o desactivaban precisamente esos eh, sentimientos. De manera que estamos aquí frente a un dilema eh, prácticamente ético... Eh, ¿Hasta qué punto es bueno que este tipo de investigaciones sean llevados a cabo? Podríamos hablar también de los eh, muchos eh, experimentos que llevó a cabo la CIA, ya que la mencionabas con el MK Delta y el MK Ultra, a través de terribles experimentos a través de LSD que tenían la misma finalidad, la de cambiar el comportamiento humano. Por cierto, eh, por cierto Josep, eh, ahora que dices esto, se ¿es han conocido hoy mismo o hace muy pocas horas una serie de documentos eh, de la CIA que se han desclasificado y uno de ellos tiene que ver con estos temas y tiene que ver con nuestro país, como España. Pues eh, es verdad, tienes toda la razón. Esto eh, ha sido calificado por la CIA y así lo han, lo han manifestado en un tuit como un regalo de cuarentena Y, y han, han hecho una cosa que ya hicieron años atrás, cuando empezaron a desclasificar sus documentos ovnis, que era hacer un top 10, en este caso ha sido un top 5 para creyentes, un top 5 para escépticos, eh, con documentos, hay decenas eh, de ellos que van desde los eh, ocurridos en suelo estadounidense, que van de finales de los 40 a principios de los 50, como ves no se han querido mojar mucho más allá, no han ido a los modernos casos de 2014, por ejemplo, que implicaban a los eh, cazas o a su eh, portaaviones insignia, no el Nimitz, en la costa de, de California, sino que se han ido a los años eh, 40 y 50. Pero también han desclasificado decenas de documentos recopilados por la CIA de los años 50 hasta los años 90 que han sucedido en otros países, entre ellos la Unión Soviética, el norte de África, Latinoamérica, por ejemplo con dos casos de Argentina y Bolivia muy eh, significativos y eh, han hecho también una especie de guía sobre cómo investigar ovnis la CIA nos enseña a cómo investigar ovnis. A ver, a ver, cuenta que están ahí todos los, los oyentes con las y orejas bien abiertas. Y entre los eh, casos que han desclasificado digo, carapa, pero si hay uno español y nada menos que aquí en mi tierra eh, Barcelona, 22 de mayo 1952 Toma ya. avenida José Antonio Primo de Rivera, que hoy se llama <risas> Avenida Gran Villa de los Cors Catalanas eh, para entendernos, el objeto fue avistado eh, desde esa avenida hasta el uh, dirección en dirección al aeropuerto ...y eh, el extraño objeto... ...que volaba a gran velocidad... ...se dirigía hacia el aeropuerto... ...del Prat... ...a una altura de 2000 metros... ...y dejando tras de sí... ...una estela de humo... ...hay incluso... ...una fotografía... ...que no se adjunta... ...en el documento... ...desclasificado... ...que fue obtenida... ...por un señor que se llama... ...o se llamaba... ...porque... ...en el año 52... ...pues ya... ...este hombre debe ser muy mayor... ...si no ha fallecido... ...Valentín eh, García... ...bueno... ...un caso del que... ...sinceramente... Yo no tenía ninguna documentación hasta la fecha y lo que me resulta llamativo, Bruno, Silvia y compañeros, es que eh, este tipo de informaciones, eh, en este caso que afectan a nuestro país, son recopiladas por la CIA, ¿por quién? Es que habían agentes de la CIA en eh, territorios de otros países dedicados a recopilar información o eso. O que se de un... supone que entonces no existía, todavía no estaba implantada la CIA en España. ¿Quién informó? Eh. ¿O a través de quién se informó? En... ¿O cómo llegó esa información? En... ¿Embajador no? ¿O sí? No, no, no, no. no. no, es, no. Es, es muy curioso porque si tú te miras el, el informe, es un informe que incluye en este caso varios eh, casos, incluido uno de Túnez, otros de eh, también ocurridos en el norte de África, y a nosotros nos han puesto como una prolongación de África, España. No, <risa> Joder, eh, y, no, no, es que es verdad. Y, sí, yo sí, no, sí. Y no, no estoy inventando se nada. ¿eh? 68 años después. Exactamente. Gracias si como traen, España. ¿Saben si trae, dónde está? España, sí me trae al, a la memoria una anécdota que yo creo que eh, eh, Manuel Carvallal puede también testimoniarla, porque es buen amigo de, de, de quien consiguió esta información, el amigo eh, Pedro Canto, quien en su día, rastreando eh, con un amigo común que tenemos eh, eh, viviendo en, en Nueva York, pues... Eh, eh, La, los archivos a través de la FOIA, la Freedom of Information Act, pues pidió una serie de palabras clave para que rescatara documentos que pudieran tener relación con España, hubieran acontecido en España... Y eh, supo de esta manera de la existencia de un capitán Fox que centralizaba los, uh, las informaciones sobre. Que pa pa ovnis... Pa parece una película, ¿eh? <risa> Lo que estás realmente, Silvia, realmente. Este capitán Fox centralizaba toda la información sobre ovnis, de, que incluso asistiendo a conferencias. Eh, y esto me recuerda a otra segunda anécdota dentro de la anécdota, cuando Andreas Faber-Kaiser, en el primer Congreso Nacional de Ufología celebrado en Barcelona, Pues eh, al principio de su charla dijo nada más y nada menos que en la sala habían sentados dos agentes de la CIA eh, recabando información y no le faltaba razón porque... Estos agentes iban a conferencias, iban a interrogar testigos, recopilaban esta información, incluso algunas eran simplemente recortes de prensa, y archivaban todo esto en Torrejón de Ardoz, donde con posterioridad se remitían copias a la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Manuel Carvellal, muy buenas. Muy buenas, chicos. Por alusiones. Hay... Sí, pues efectivamente. Yo además vivía aquella historia en tiempo real, a medida que Pedro Canto iba localizando esos documentos que, como muy bien dice Josep, eran recogidos por ese tal Fox, que parece sacado de Expediente X, pero mucho antes de que naciese Chris Carter, ya pero, estaba Pero ve ya, ya otra vez Cali ya desaparecida, así es que no puede ser. <risa> muy mal, muy malamente eso. Pero la lo verdaderamente sorprendente es la secuela de esta historia, porque... No se le ocurre otra cosa al bueno de Pedro, una vez localizada todos eso, esos informes inéditos recogidos por la CIA en España, eh, cuando ya estaban en su poder, no se le ocurre al bueno de Pedro otra cosa que enviarlos al CNI, al CESID, en aquella época era el CESID, para ver qué, qué, qué tenían que decir sobre esa información. Pues contrastar y a partir... la información, ¿no? <risa> claro, pues a partir de ahí se metió en un lío. Y respondieron. Porque... Vamos y respondieron. No solo respondieron, sino que se presentaron físicamente en Barcelona. Sí, y durante, sí, sí, sí. Durante un tiempo eh, Pedro estaba bastante angustiado porque eh, cada vez que aparecían estos personajes y se reunían con él en Barcelona, eh, le pedían información sobre todos nosotros, sobre los investigadores, sobre casos de interés para la seguridad nacional. Es una historia muy curiosa que realmente parece sacada de una película, pero que ocurrió aquí. Oye, el, el expediente que ha comentado Manuel, ¿tú lo conocías? Porque tú has llegado a tener expedientes eh, a tu alcance que la mayoría de la gente no los ha conseguido. ¿Me preguntas a mí? Sí, Manuel. O sea, el, lo que ha comentado Joseph. Sí, sí, que sí, es un caso, es un, hay muchísimos casos. Hombre, a mí me extraña que elijan para este informe. Un caso eh, tan poco espectacular en comparación con otros expedientes que hay en la historia ufológica española en que tenemos ecos de radar, tenemos aviones interceptores, tenemos aterrizajes, huellas humanoides, tenemos de todo. Entonces me, me llama la atención que hayan recogido un caso tan... Sí, sí, a, a, digamos que aquí, en este caso concreto, eh, eh, lo titula el expediente Flying Saucer in Spain and North Africa. Es que es muy fuerte <risa> lo de, <risa> de, de, de Norte África. Y sí. luego ponen ¿Cómo, eh, cómo, Spain, cómo se entiende, Tanger, lo... Algeria. ¿eh? Los de tu zona se van a enfadar, ¿eh? Y, y, y los documentos, dice el lenguaje Spanish y French, pero solamente están en inglés, de manera que es evidente que no dan toda la información que poseen. Está, eh, como en otras ocasiones, En ocasiones, eh, velado o, o, digamos, enlutado eh, cierta parte del documento donde figuran nombres eh, propios. El único que dejan es este que antes mencionaba de Valentín García porque eh, adjuntan un, un recorte de prensa. Eh, Y, y poco más. Y a partir de ahí, pues, eh, dice archivado y, y nada, una, una fecha, una firma y a tomar por saco. Esta es toda la eh, investigación que remiten, digamos, a su, a su mando. Eh, insisto que estaría en la base de Torrejón de, de, de Ardoz pero ¡Ay! es verdad lo que decía Manuel que esa época fue una época muy muy particular, yo ya puestos que estamos aquí contando eh, batallitas de abueletes, os, os eh, contaré que por aquella época, y Manuel lo sabe porque se lo confidenció en su día eh, yo recibí una llamada de un policía de un comisario eh, español para que me personara en eh, la comandancia en, en ...en la Jefatura Superior de, de Policía... ...donde eh, se produjeron... ...no hace tanto tiempo... ...algunos altercados relacionados con los independentistas... ...¿verdad?... ...y después de, de entrar en la comisaría... ...es decir, para que quedara constancia... ...de que yo había entrado allí... ...y salido de allí... El, ...el comisario, no voy a decir el nombre... ...por razones obvias... ...me llevó hasta un bar cercano... ...donde me dejó una carpeta encima de la mesa... ...en la que efectivamente... ...habían una serie de nombres... ...de personas que estábamos siendo investigadas... ...entre ellas también Manuel... ...por eso yo se lo confidencié... ...por eh, cuestiones relacionadas por la investigación... No, ...soy muy peligrosos... Eso, eh, ...soy no, muy peligrosos... ...entonces claro, yo flipaba y se lo dije así... ...digo vamos a ver, habiendo como hay tantos... ...en aquella época pues ETA todavía mataba... ¿no? En cuanto eh, ...problemas tan o más importantes... ...que esto de los no identificados... ...están aquí investigando o haciendo seguimientos... ...a unos pobres mataos que por aquel entonces... ...podíamos tener 18, 19, 20 años... ...como mucho... Sí, sí, sí. ...y que y que, y que, estábamos metiendo las narices... ...en temas un poco pues... Eh, ...vamos a llamarle eh, llamativos... ...¿no?... ...o, o extraordinarios. Dos eh, titulares, nos quedamos con dos informaciones... ...la CIA desclasifica... ...en estos días ha desclasificado información... ...que tiene que ver con los OVNIs... ...un caso relacionado con España... ...un caso de hace 68 años... La CIA no está muy actualizada, pero lo llamativo y lo sorprendente es que en esos informes en desclasificados la CIA considera que España está en el norte de África. Ahí está. ¿no? La verdad es que, bueno, no sé patatero geografía. Juan José <risa> Tesoro, no, eh, Juan José Tesoro, muy buenos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Uy, eh, el ya, ya, ya, Tú eres el que estabas en el norte de África, ¿no? Yo sí, bueno, quería comentar... Quería, sí puede ser, puede ser. O, o, o en marte por lo menos sí. se me escucha muy mal, se te escucha como si estuvieras no un poquito más lejos de marte, vamos si luego lo soy yo cópiter. de los ruiditos eh sí sí pero tú, tú ya tú ya lo has pulido eso. Estos son novatillos, Giuseppe. Claro, Les falta... Aquí. De todas formas, llevo tanto tiempo metido en casa que me estoy ya hibridando con la nevera, entonces a lo mejor puede ser... Estás, puede ser estás poniendo en marcha todas las noticias de transhumanismo, entonces te estás convirtiendo Caramba. en, en, en cibormán. Soy un mueble más de la casa, un el electrodoméstico ah. no, pues, lo, yo, yo quería comentar una cosa con lo que sí. estaba comentando también Josep de, de Si era la CIA la que estaba como indagando este tipo de avistamientos ufológicos Yo creo que por la fecha que ha comentado Más bien lo que debería ocurrir es que eh, Aquí en España a partir del año 53 Creo que es cuando se empiezan a implantar las bases eh, militares norteamericanas Entonces, mucha de la información que tiene la CIA Que luego ha ido desclasificando procede realmente de personal civil o militar que residía en España, algún español y también eh, norteamericano, que lo que hacía era informar internamente a los mandos de las de las bases militares. Entonces, a lo mejor, este caso ha llegado por esa vía. Y claro, también dentro de lo que es la geopolítica eh, de las bases militares en aquella época, España, digamos que las bases españolas estaban también mirando mucho a, a la zona de norte de África. ¿no? Entonces, supongo que va un poco en esa línea. El, el titular de, de ese expediente ufológico. Uh, Manuel Carbellal, eh, según eh, este informe y según esta investigación, el Sistema Solar, en donde está la Tierra junto a otros siete u ocho planetas, bueno, antiguamente ocho, ahora siete, el Sistema Solar sí es especial, no es uno más, ¿no? Es una anomalía. Nosotros llevamos mucho tiempo trayendo a la tertulia, comentando informaciones sobre estos nuevos planetas extrasolares que se van descubriendo. Esta misma semana se ha descubierto un gigante muy parecido a la Tierra, pero con 150 veces su masa. Y salen muchas informaciones en este sentido. Y eso nos entusiasma, ¿no? Porque siempre nos volvemos más optimistas de cara a la posibilidad de encontrar otros puntos habitados. Pero yo me he contado esta semana... Unas declaraciones de dos científicos de NASA, eh, el doctor Yasujiro Hasegawa, ¿Eh? que es investigador. Con que vivísimo. Yasujiro, para sí, los amigos. Sí, sí. Que ah, eh, ya sé dices, claro. Pues, claro, Yasu, Yasu sí, de toda Yasu, la vida. Claro. Eh, Yasu, eh, Yasu Koko Wawa, ¿no? Él está en el laboratorio de propulsión a chorro, De, de NASA vale. y estás, la otra... Lo estás arreglando. <risa> ¿Qué? Y la otra eh, Jessy Christiansen Hombre. que es eh, científica del Exoplanet Science Institute de la NASA muy bien, muy y bien. que además hace... Que se note esas clases de inglés. Sí. Y, como has dicho Esa... lo de Institut Institute, institute. Hace tres o cuatro años yo recuerdo que ella... Eh, apareció en varios medios porque había hecho una recreación de cómo se movían los dinosaurios hace 200 millones de años cuando todo nuestro sistema solar estaba justo al otro lado de la galaxia, porque esto viene al hilo de lo que voy a contar, porque toda, todo el universo está en expansión todo el universo se mueve, las galaxias giran como una especie de, de espiral y nuestro sistema solar también se mueve, no solo se mueve la Tierra y, y nuestro satélite pero precisamente nuestra galaxia, nuestro sistema solar, está a una distancia, se mantiene desde hace doscientos millones de años, a una distancia muy prudente del caótico centro de la galaxia, que es lo que permite que exista vida en la Tierra, entre otras muchas variables. Y, y precisamente lo que comentan estos dos científicos es que, Todo el sistema solar, cuando nosotros hablamos de los planetas extrasolares, de que eh, si tienen una atmósfera, si tienen, si están dentro de lo que se llama la zona de habitabilidad, que es lo suficientemente cerca de su estrella, de su sol, para para que haya, haya, haya exista calor, lo suficiente calor, y no, no demasiado cerca para chicharrarse y no demasiado lejos para congelarse, ¿no? que es lo que ocurre con Mercurio y con Marte. Nosotros o sea, que estamos... somos muy listos. El planeta nuestro es listo. Claro, pero no solo el planeta. que Esta es la reflexión que a mí me ha sorprendido eh, y por eso os la, quería, os la quería comentar. Lo que ellos mmm, comentan en estas declaraciones que he leído esta semana es que todo nuestro sistema solar en sí mismo es una anomalía. O sea, cuando ellos descubren planetas más o menos similares a la Tierra en otras partes del universo y cada vez se están descubriendo más. Eso está muy bien, que el planeta sea más o menos parecido a la Tierra. Claro, tiene que estar también en la franja, en, la, en esa zona de habitabilidad con respecto a su estrella, pero hay otros elementos en los que yo al menos nunca había caído. Y es que eh, cuando ellos se refieren a que todo nuestro sistema solar es una rareza, Eh, es porque no han encontrado nada parecido. Es decir, nosotros tenemos un orden en el universo, o un orden en nuestro sistema solar, que es lo que a algunos entusiastas eh, les lleva a pensar en, en esa teoría del diseño inteligente del universo, como si se hubiese hecho todo tan milimétricamente para que aquí surgiese la vida, y, y además una vida compleja, como es la, la nuestra, una vida inteligente y desarrollada. Bueno, Pero es bueno, que, bueno en algunos casos, sí. en algunos casos, claro, pero en otros plan en otros sistemas solares, aunque se descubran planetas y planetas con satélites, no se dan las mismas condiciones Que existen aquí, es decir, un planeta pequeño, más cercano a la estrella, un, dos planetas, el segundo y el tercero, con más masa, el, ter, el cuarto planeta, el que si, nos siga a nosotros más pequeño, que luego vengan grandes, gigantes, pero gaseosos, porque todos esos planetas influyen en nuestra órbita... Si tuviesen una órbita diferente, podrían llegar a colisionar con nuestro planeta o podrían acercarse lo suficiente como para que su gravitación o su gravedad alterase todo nuestro sistema ecológico. Es decir, que no se trata solamente de que haya planetas parecidos a la Tierra y que estén más o menos cerca de una estrella como para desarrollar vida, sino que toda la mecánica del cosmos a su alrededor tiene que ser perfecta milimétricamente para que se pueda llegar a desarrollar vida o, o al menos una vida similar a la nuestra. ¿no? Sé que quizá deberíamos tener en cuenta estas variables cuando nos, nos entusiasmamos tanto cuando llegan las noticias de planetas más o menos parecidos a la Tierra, porque no basta que sean parecidos a la Tierra. Todo el sistema solar que los rodee, Tiene que ser más o menos similar al nuestro ah, Y el nuestro es una auténtica déjame, rareza Déjame, decir, déjame sí. decir algo Porque no estoy 100% de acuerdo con tu lectura Es decir, ciertamente La vida puede aparecer En, en otros condicionantes Pero sustentarse a lo largo del tiempo Es más complicado Porque ciertamente, como tú dices El que tengamos ahí a Júpiter O a Saturno, que son dos gigantes Lo que hacen es de escudo ...frente a posibles agresiones de asteroides, de meteoritos... ...fíjate la de impactos que recientemente han sido registrados en la luna... De, de meteoritos por no tener una atmósfera, ¿no? que, la, que, que sea capaz de eh, ir eh, haciéndolos pequeñitos, haciéndolos polvo. Nosotros tenemos una atmósfera. Pero esa atmósfera también está acorde con nuestra gravedad. Si nuestra gravedad fuera distinta, la atmósfera terrestre se diluiría en el espacio. Es decir, todo ese. Esa mecánica perfecta es lo que tú, a lo que tú llamas entusiastas, entre los que me cuento yo, que creo que efectivamente hay un algo poderoso, maravilloso, que, eh, bueno, llámale Dios, llámale como quieras, que ha hecho que es el milagro de la vida en este, en este lugar del universo prosperara y se mantuviera en el tiempo, porque puede prosperar la vida en otros lugares del universo, claro que sí, pero no sabemos, y no podemos comprobarlo de ninguna manera hoy por hoy, que esa vida se haya mantenido en el tiempo puede que esos extraterrestres que estamos buscando sean extraterrestres del pasado, porque las estrellas que nosotros miramos en el firmamento son eh, fotografías de miles de años mm. atrás de millones de años de, de, de millones de años atrás y por lo tanto, eh, eh, a lo mejor eh, esa osa mayor, la estrella polar eh, resulta que está apagada en estos momentos, pero nosotros seguimos viendo su brillo hasta que eh, transcurra el tiempo entre la explosión y la velocidad de la luz que trae esa luz hasta las estrellas eso por un lado, y puede pasar lo contrario, es decir, que estén naciendo nuevas eh, una nueva vida en muchos otros lugares del universo, en nuestro propio sistema solar, parece que los científicos tienen cada vez más claro que en las lunas de, de Júpiter o, o, o en otros lugares del, del, del sistema solar puede, puede haber vida debajo de esos océanos eh, helados, pero no es una vida Con, con dos patas con dos ojos y, y un cerebro no es que como que la cabeza, nuestra ¿no? Lo, no. Que, lo que decís este es eh, por un lado positivo no, porque de alguna forma nuestro sistema solar hay algo que, que lo hace mágico que lo hace especial y que, que se perdure esto en el tiempo pero por otro lado Complica mucho las cosas, porque eh, claro, sabido sí, es que, que nos lo estamos cargando mira, a pasos sí, agigantados, que estamos buscando a ver si hay posibilidades de algo fuera, y que esto lo que eh, nos está haciendo comprobar es que la ecuación es muy, muy complicada. Hay un elemento que es el, el, el, el líquido, el, el líquido elemento, valga la redundancia, no el agua, que es eh, la quintesencia de la vida. ...y que fijaos que es curioso... ¿no? ...es un, es un uh, material... Muy, ...muy particular... ...porque cualquiera... ...de los tres estados de la materia... ...aplicados al agua... ...es sencillamente distinto... ...al del resto de eh, elementos... ...de la tabla periódica... ...nosotros cuando evaporamos agua... ...es decir, por, cuando está por encima de 100 grados... ...se transforma en vapor... ...y cuando está por debajo de 0 grados... ...se convierte en hielo... ...y esa característica... Eh, hace que la vida pueda surgir debajo de los océanos, aunque haya una grandísima capa de hielo encima. Porque si tú tienes, si tú tiras, eh, ¿qué te digo yo?, sobre una cubeta de hierro líquido un trozo de hierro, ¿dónde va el hierro? Va a plomo abajo. Es decir, esa, esa posibilidad de que, la, de que el hielo flote, de que la densidad del, del hielo sea menor y, en consecuencia, ...debajo puedan estar ocurriendo cosas... ...mientras en la corteza de los océanos esté helada... ...es maravilloso... ...porque sirvió de protección para la creación de la vida... ...de ahí que los científicos pongan tanto empeño... ...en la búsqueda de agua... ...porque sería un indicativo claro eh, eh, e inequívoco... ...de que allí está el sostén para la vida. Joseph Quijarro nos hace soñar... ...Manuel Carvillal ha habido escuchar... ...en la siguiente noticia de Silvia... ...porque tiene que ver con el pirateo de sueños... Bueno, más que pirateo, en realidad el titular no está muy muy adecuado porque es interferir en los sueños. ¿Y por qué digo esto? Pues porque eh, lo que quieren hacer es en el momento en que uno está en esa fase REM del sueño con el tronco, el tronco encefálico ahí pues en, en marcha, pues lo que quieren es mm, interferir en ese punto para proporcionar algo que ellos hacen que... Interrumpa de alguna forma ese sueño. ¿Cómo, cómo lo hacen? Pues eh, veréis. Ellos lo que, lo que han hecho es, eh, pues eh, a través de, del MIT, pues han propuesto eh, esta interacción en la que la finalidad, según ellos, eh, es potenciar la creatividad y mejorar el estado de ánimo de las personas. Entonces, lo que han hecho es pues eh, plantear un equipo que es un equipo que se le llaman DREAMS, el laboratorio DREAMS en el que han creado unas tecnologías que, que interactúan con este sueño y lo que hacen es en ese momentito en el que pues eh, uno está en el momento crítico del sueño que le llaman que pues el, la palabra oficial es hidnagogia pues eh, cuando pasamos al estado de vigilia Y de vigilia al sueño es cuando interactúan. Y el método de uso, os lo digo porque es muy sencillito, resulta que la persona que se va a dormir tiene que ponerse un guante, eh, el dispositivo va siguiendo la evolución del sueño de, de la persona y, bueno, pues va tomando registro del tono muscular de la frecuencia cardíaca y de la con, la conductancia de la piel también. Bueno, pues cuando el usuario está en esa transición de la vigilia al sueño, el guante está programado para que emita el audio de una palabra. En esta ocasión lo que han usado es la palabra tigre. Y entonces eh, en ese momento graba Eh, la tecnología que han aplicado estas eh, personas, eh, este laboratorio, graba lo que responde la persona que está durmiendo cuando escucha esa palabra tigre. Bueno, pues eh, de esa forma dicen que es cómo se introduce este guante, cómo interactúa en los sueños de la persona que, que está soñando. Lo han hecho este experimento simultáneamente con 50 personas y según ellos lo que han conseguido es que todos los voluntarios soñaran con el tigre, y que además eso repercutiera de tal manera que ha mejorado la creatividad y también el rendimiento intelectual de los voluntarios. Dicen que este tipo de experimento le llaman dormio eh, y bueno, la verdad es que no se quieren quedar en la palabrita que interactúe, sino que quieren aplicarlo también de tal manera en el que además de sonido, pues cuando estén en esa fase de vigilia, al sueño, pues que se prolonguen el tiempo de tal manera que se pueda meter esa interactuación que ellos dicen y lo que quieren hacer ahora es meter olor porque dicen que es eh, pues eh, mucho menos agresivo y que además a través de este sistema lo que ellos pretenden, esa es la teoría que tienen en marcha, es que se pueda conseguir Que se puedan borrar incluso recuerdos traumáticos a través de ese sonido, de esos sueños que tienes un poco incluso que pueden ser pesadillas o a través de ese olor. Entonces pues bueno, dicen que la tecnología no está muy muy muy pues, eh, muy perfilada, muy, muy eh, hecha, o sea que, que los resultados no son 100% efectivos, pero ellos creen que pueden llegar a ser muy beneficiosos para la salud y bueno pues se eh, argumentan que además no es nada caro y que, que puede ayudar mucho para que la gente mejore a través de los sueños. No sé qué opináis. Yo creo, yo creo que <risas> es mejor de ahí estoy. es un juego de palabras ¿eh? es que eso de no poder vernos es una puñeta sí, sí, sí. porque además no puedo tirar un bolígrafo a la cabeza cuando me cortas es una lástima es verdad es verdad es verdad. Es verdad, pero... es verdad. Eh, yo creo que existen formas, esto yo se lo sabrá mejor que yo, de interferir en los sueños. O sea, se han hecho muchos experimentos en el Instituto Maimonides, por ejemplo, en, en Estados Unidos, para intentar eh provocar sueños determinados para influir. Es algo parecido a la hipnosis, ¿no? Cuando tú sabes que comienza la fase REM y que, se, que es muy fácil de ver porque se produce ese movimiento rápido sí. bajo los párpados, uh -huh. induciendo al sujeto de estudio, palabras para intentar obligarle a soñar con ciertas cosas, yo creo que ya se han hecho cosas en ese sentido hace mucho tiempo. Juan José Oro, háblanos, hablamos de ciencia en muchas ocasiones aquí, yo creo que Newton es el científico más importante de la historia, de la historia de la humanidad, seguramente Newton, Einstein, todo el mundo diría eso en todos nombres y se le pregunta por uno. Bueno, pues en esta ocasión hablamos de Newton. Sí, bueno, eh, yo creo que además con, con todas las semanas que llevamos de confinamiento eh, están surgiendo muchas iniciativas de qué se puede hacer en casa. Eh, y también eh, probar la ley de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, claro, entonces, hay, bueno, hay quien está sacándose un máster en repostería, sí. eh, ¿no? Luchando en, la, en los supermercados por la levadura, pero ha habido, ha habido también. Eh, Oye, creo, de... perdona, creo que lo que estamos agotados son las palomitas. También. Oh. <ríe> Bueno, levadura, levadura ya te digo yo también, que por lo menos yo no he encontrado, eh. Ah, vale. cosa muy, sí, muy sí, parece el producto de moda en estos últimos días, sí. sí, ha, sí, ba sí, ha bajado sí. mucho el papel higiénico y ahora se cotiza la alza sí, la sí. Es que sí, como, sí. como la operación Mikini no se sabe si se va a dar, nos estamos poniendo gochos todos. Sí, sí, sí. es peligrosísimo. <risa> Pues, pues bueno, también están surgiendo pues muchas, muchos recuerdos de, de otros confinamientos que ha habido a lo largo de la historia y que ha salido a partir de esos confinamientos. Y uno de los más conocidos y de los más trascendentales fue justamente el que ocurrió en el verano de 1665, cuando una gran peste llegó a Londres. Una peste que duró prácticamente dos años, desde el año 1665 a 1666, que acabó con la vida de unas 100.000 personas, entre 70.000 y mil personas en Inglaterra, y prácticamente uno de cada cinco habitantes de Londres. Esos serían un poco las estadísticas, que, las estimaciones que se hacen En relación a esta peste. Es que la Salud. peste negra fue tremenda, eh. Eh, estamos, eh, las, las cifras son escandalosas, es que en diferentes fases, en diferentes momentos, con diferentes nombres, pero en esa peste en la edad media o después en la edad moderna, bueno, murió uno de cada tres habitantes de Europa o uno de cada cuatro, son unas estadísticas, no importa, muchísimos. Claro, es que ha sido en sucesivas oleadas desde, desde la Edad Media, en torno al año 1350 aproximadamente, mil trescientos y hay datos ya, por ejemplo, en España de, de la llegada de la peste negra y, como tú dices, ha habido diferentes sacudidas periódicas y en esta estamos hablando de eso, de una de, de mediados del siglo XVII. Y, y resulta que, bueno, claro, como consecuencia de, de, esta, de esta peste, cuando ya le, llega a, a Londres, pues, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió es que la familia real británica se marchó a su residencia de, de Oxford, se cerraron muchos negocios y también cerró la universidad. Y en esa universidad, en, en concretamente en Cambridge, en el Trinity College, estaba un joven Newton que prácticamente acababa de terminar eh, la carrera, pero ya estaba haciendo trabajos fundamentalmente de matemáticas en aquel momento y tenía 23 eh, años. Bueno, pues cuando se produce el cierre de la universidad, él también se tiene que ir y eh, se retira a una residencia que estaba como unos... 100 kilómetros más o menos de Londres que, que estaba en Lincolnside y es ahí donde tenían una finca sus familiares. Bueno, pues él se mete a residir en esa casa, está aproximadamente allí unos 18 meses y es donde va a ocurrir pues dos grandes hechos que por los que son popularmente, es popularmente reconocido por estos dos grandes dos grandes experimentos o bueno deducciones, eh, Newton, ¿no? uno de ellos es cuando él adquiere una serie de prismas de cristal hace un agujero en, en la persiana de, la, de una ventana, deja pasar un pequeño rayo de, de luz y a partir de ese prisma, atravesándolo, es cuando se difracta la luz y entonces se produce, eh, él consigue demostrar que la luz blanca realmente está compuesta de todos los colores del espectro. Y a partir de ahí, además, indicaría que cada uno de los, de los rayos se pues, responde a diferentes ángulos, ¿no? a la refracción en diferentes ángulos. Esto es lo que va a permitirle luego desarrollar toda una serie de de avances en la óptica, también hablar de lo que supone la naturaleza de la, de la luz, que siempre había sido algo muy muy debatido y otro gran suceso que ocurre ahí es pues la anécdota famosa, que no se sabe si es real o no de la manzana, de la caída de la manzana en, en, en un árbol ¿no? él está, se supone que está eh, reflexionando sobre cómo es posible que la luna pueda flotar y que si no se caiga frente a lo que sí que ocurre, por ejemplo, con un, un manzano y que caen las manzanas de él Bueno, pues a partir de este incidente, él es cuando va a desarrollar también la teoría de la gravitación universal. Y cuando ya se vuelve a abrir la universidad, eh, él ingresa, va a hacer la gran publicación de los Principia Matemática, que es uno de los libros más revolucionarios, yo creo que justo junto con la teoría de la relatividad, que va a cambiar prácticamente la manera que tenemos de ver el mundo. De hecho, se va a hablar de una especie de universo newtoniano, cambia toda la cosmovisión que teníamos. Y, y entonces él a los dos años ya eh, empieza a ejercer también como profesor dentro de la, de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, este confinamiento en este caso sí que fue muy fructífero, fue muy muy fecundo y hoy en día, aunque como tenemos la circulación limitada, pero bueno, esperemos que cuando ya se produzca el fin del confinamiento podamos hacer viajes, pues es muy recomendable, por ejemplo, ir a la localidad de donde él estuvo confinado que se conserva la casa, se conserva el supuesto manzano que ya decimos que es una especie de fábula que no está confirmada que realmente se produjera así ese descubrimiento, esa especie de eureka porque sí que hay un asistente que posteriormente sí que lo recogió la anécdota él también parece que en algunas declaraciones puso el ejemplo de la manzana pero no se sabe si más bien es una pura especulación o como que realmente ocurrió esa caída y ahí se produjo esa, esa idea brillante Y bueno, la casa eh, recibe, y el manzano que está protegido se considera patrimonio nacional, eh, recibe la visita de unos 35.000 turistas cada año, y bueno, luego ya lo que tenemos, en el, por ejemplo, en el Trinity College, se conserva su biblioteca, se conservan diferentes objetos personales, se conserva hasta un mechón de su pelo, porque en se ha convertido, eh, claro... Como una reliquia, ¿eh? Casi... Eh, Exacto, es que se ha convertido eh, en una se conserva de tanto, la manzana? Eh, la manzana no, sería una buena prueba. <risa> sí, sí. <risa> Mientras no se conserve el cerebro o el prepucio, vamos bien. <risa> bueno, no sabemos, pero sí que se, se, es como, ya digo, una especie como de santo laico, ¿no? Por todo sí, sí. por todo esto. Y bueno, ya digo, es un poco una, una anécdota que se ha ido ahora mismo, que ha circulado mucho también en la prensa, recordando pues esto, este tipo de descuramientos que, que acontecieron o de obras que se realizaron, porque también ha habido Eh, por ejemplo, se habla también de Shakespeare, en otro caso en otra plaga que también hubo en Londres en el año 1605, también parece que eh, cuando se cerraron todos los, los teatros de Londres, él aprovechó para escribir Macbeth y el Rey Así O sea y... que bueno, También es un momento fecundo. bueno Y una obra también... Y mira Cervantes, en la... estuvo en la cárcel. peinado en la cárcel. Claro, claro. Era un tipo de confinamiento diferente. Diferente. Bueno, sí. y luego y luego hay uno que, que, por lo menos los personajes, están recreados en, justo así en la peste negra de la Edad Media, que es el de Camerón, mm. de, de Boccaccio. Ahí también se supone... Y de ahí es donde viene el término cuarentena, porque se supone que estuvieron 40 días aislados. Es ahí donde van a empezar a crearse... Todos esos, todos esos cuentos, ¿no? O sea, al final va a tener razón mi hijo, que dice que la, la pandemia del coronavirus va, va a desembocar en un movimiento cultural muy importante. Pues sí, mira, no, no, no está muy equivocado en eso y también seguramente aumentará parte de la demografía ¿no? dentro de nueve meses. Eso también es posible. Sí, y también aumentarán los divorcios, aumentarán muchas se, se cosas. Se pondrán las cosas en su sí, sitio. Sí, sí, sí. <risas> eh, vamos a hablar... Eh, de Un poquito de historia de un palacio asirio, Yusuf Guijarro, un descubrimiento. Cuéntanos. Sí, un descubrimiento que... A, a, ¿A quién se lo debemos? Pues al Estado Islámico. Ah. ¿Verdad que suena raro? Pues eso es lo que asegura al menos un grupo de arqueólogos alemanes que ha logrado un importante hallazgo en un palacio asirio en uh, Mosul, situado ahí en, en el norte de Irak, ...y eh, entre los descubrimientos... ...se encuentra la sala del trono de Asaradón que ha sido posible gracias precisamente a un sistema de túneles que había sido construido por la organización eh, terrorista del Daesh, por el Estado Islámico. De ahí la, la, la curiosidad. ¿no? Los túneles se remontan al año 2014, cuando estos eh, desgraciados, desalmados, porque no tienen otro nombre, ocuparon eh, Mosul y volaron una mezquita que estaba situada justo encima eh, de, de, de una colina en la que supuestamente estaba la, la tumba del profeta Jonás. Y como esta organización se caracteriza por destruir todo aquello que son eh, lugares eh, que consideran infieles o que no Eh, o que están adorando digamos a, a otras, a otras eh, iconos, otras imágenes que no sean eh, el propio Mahoma y, y esto es raro porque no, Mahoma no puede ser caracterizado eh, pero digamos que solamente rezan a Mahoma no a, a ningún santo, no a ningún profeta, eh, pues eh, decidieron destruirla y fíjate lo que es curioso, como los propios terroristas descubrieron que había algo debajo pues eh, empezaron a excavar y, y a sacar escombros y con toda probabilidad todo esto no obedecía a una especie de arrebato arqueológico por parte de los terroristas no, de lo que se trataba era de intentar encontrar eh, restos arqueológicos que pudieran ser vendidos en el mercado negro y de esta manera poder financiar a la organización pero cuando en 2017 el ejército iraquí reconquistó Bosul descubrieron para su asombro que el sistema de túneles que habían realizado los terroristas estaba intacto y que eh, bueno ya en manos de los arqueólogos eh, pues lo que han empezado o sea, a excavar. ...a llegar mucho más allá y así pues uh, han encontrado la sala del uh, trono de Asaradón... ...que es el más uh, grande e importante del imperio asirio y que tiene una longitud de 55 metros. Todo eso llegando por túneles uh, Bruno, Silvia que hay que ir incluso agacha, agachado porque estamos hablando que algunos de ellos tienen solo 70 centímetros de alto es decir que eh, acabas de riñonado eh, uh -huh. una vez llegas al, al Santa Santorum de este eh, templo, bueno, esto es eh, la noticia y bueno los, eh, lo que sí dicen los arqueólogos es que se lamentan del precio tan alto que han tenido que pagar para poder encontrar una, una un, un sitio tan importante como este sobre todo después de que el Estado Islámico destruyera otros iconos tan importantes y tan queridos, además por gente de, del misterio como somos nosotros, como es el caso del Palacio de, de Nimrud, ¿no?, por ejemplo. Con Almería Rosavitos en Twitter, en Bernardo nos dice que el código de barras que sale de un espectro de luz y da toda la información, la información que da se está utilizando y se utiliza, Actualmente para saber la composición de atmósferas en de planetas ilegalos. Iván Martínez señala que a ver qué inventamos a propósito de esta noticia que nos comentaba Juan José Sánchez Oro. A ver qué inventamos después en de dos meses que llevamos encerrados. Que tiembre China y Estados Unidos. Que las mentes españolas están sobradas de ideas. Juan José Sánchez Oro. Eh, Coméntanos algo sobre esta información y estos son documentos me parecen extraordinariamente llamativos que tiene que ver sobre los OVNIs o cómo los interpretaban o qué pensaban de los tripulantes de los OVNIs en la Unión Soviética. Bueno, esto, a ver, más que en la Unión Soviética, que, que también es una, un libro que acaba de publicarse, eh, yo lo acabo, lo acabo de adquirir porque justo lo han subido en versión digital hoy mismo, hoy a las 12 de la noche estaba ya disponible, pero todavía parece que la edición en papel, yo también, imagino que también por el tema del confinamiento se va a retrasar un poco, y es que un autor norteamericano que se llama Andy Giblet ha publicado un libro que se titula I Want to Believe, Posadismo, OVNIS y eh, Comunismo Apocalíptico, sería algo así. Y es eh, un, un libro que lo que hace es recoger la biografía de J. Posadas, que, bueno, eh, para los que no lo conozcan, se trataba de un es un seudónimo, realmente él se llamaba Homero Cristalli y es un personaje, bueno, absolutamente muy particular porque es un buenarense, nació en Argentina eh, y pues, a principios del siglo XX y de poco a poco nació en, un, en una familia muy humilde, pero poco a poco se fue derivando hacia una rama del comunismo que era el trotskismo. Y lo más sorprendente de este personaje es que al cabo de un tiempo, en los años 60, saltó, eh, digamos que tuvo demasiado, mucha notoriedad hasta el punto de que hoy día se le sigue recordando pues en determinados círculos a través de internet y con muchísimos memes, por una publicación, una especie de manifiesto, que presentó además en una de las internacionales eh, trotskistas, que en las que él era un alto dirigente ya en aquellas fechas, y que se titulaba así, se puede leer en, en internet este documento, Los patillos volantes, el proceso de la materia y la energía, la ciencia, la lucha de clases y revolucionaria y el futuro socialista de la humanidad. Joder, el título lo escribió Castro, ¿no? Fidel. El, sí. Bueno, no se llevaba muy bien con él precisamente, ¿eh? porque los trotskistas no no, no estaban... Pero, lo digo por la longitud. Ah, eso sí, no, pero no, bueno, ya sabes... Sí. La, la, retórica comunista a veces bueno. también es bastante alambicada ¿eh? o sea sí, que sí. bueno pero lo, lo interesante es que claro por, por primera vez aunque sí que había dentro del comunismo como tú señalabas y dentro sobre todo el mundo soviético había toda una línea de trabajo de ciencia ficción que sí que incluso Lenin tiene algunas eh, no recuerdo a quién yo creo que fue Arthur C. Clark eh, no sé si le concedió una vez una entrevista y le y, y entonces lo que lo que aparecía en esa entrevista es que Lenin sí que hablaba de que si llegaran los extraterrestres, si existieran los extraterrestres tendríamos que replantearnos como planeta y como humanidad muchísimas cosas no de, de la manera en la que nosotros eh, vivimos, pero eso no, no indicaba que realmente él creyera que los extraterrestres estuvieran aquí. Sí que hubo dentro del, del mundo soviético personajes, incluso uno de los pioneros de, la, de lo que fue luego toda la, la carrera espacial soviética, que sí que pensó que incluso parte de las de los diseños que él hacía de ingeniería, venían inducidos por mensajes, vamos a decir así como telepáticos, procedentes de civilizaciones extraterrestres. Esto no lo llegó a confesar en público, pero sí que mmm, a partir de los años ochenta, cuando ya cae el régimen soviético, sale a la luz esta documentación privada de este ingeniero, que ya digo, es uno de los grandes pioneros de, de la carrera espacial soviética, y salen a la luz estas informaciones. Pero el caso este de, de, de Posadas es muy particular, y aquí aparece en esta biografía, porque él llegó, por lo tanto, a vincular los grandes avistamientos que se empiezan a producir también en Argentina, con las grandes oleadas de, de avistamientos ovni, pues a partir ya de los años 50, empieza a tratar de darle una lectura política, que era quizás lo que faltaba dentro de la ufología, porque nosotros siempre hablamos de la ufología, pues en unos términos, vamos a decir así, empíricos, de, de ver qué es lo que ocurre detrás de cada avistamiento, si responde a algo real, si es algo desconocido, si es simplemente un, una especie de error de percepción o una confusión, Luego también hemos hablado muchas veces de, de la ufología con esa línea que tiene también de desarrollo dentro de las creencias religiosas y espirituales, pero claro, ¿qué consecuencias políticas puede tener la ufología? El hecho de que nos estén visitando aquí eh, otras civilizaciones extraterrestres, ¿no? para aquellos que creen que eso es posible. Y él, eh, joder, eh, Posadas, sí que realmente creyó en eso y pensaba que de alguna forma la presencia de los extraterrestres podía contribuir a la implantación del comunismo en el planeta Tierra. Y él lo razonaba de la siguiente manera. Decía, hombre, si son civilizaciones alienígenas que ya han venido de un rincón muy profundo del cosmos, es que ya han tenido un desarrollo de miles de, de años de evolución. Y si encima eh, han conseguido ese desarrollo tecnológico tan grande, solamente es posible si en estas sociedades domina una gran confraternización y, por lo tanto, desde, desde su punto de vista, no desde su óptica de trotskista, no hay, un, no hay una, una depredación capitalista. Entonces, lo que tiene que regir allí es, obviamente, un tipo de marxismo. Y ellos pueden ayudarnos a hacer aquí la revolución también en el planeta. Jolines, pues... Eh, bueno, en cierto modo, pero no con esos eh, términos, eh, pero es parecida a la teoría de Michoukaku, que hemos eh, mencionado en alguna ocasión. De Que si ellos vienen aquí, y él está convencido de que ellos eh, vienen aquí, es que han alcanzado en su mundo, en su planeta... Un nivel de desarrollo moral, no habla de política, por supuesto, eh, muy importante, y entonces eh, no pueden ser eh, negativos, eh, no pueden ser eh, malos, eh, no pueden invadirnos. Vamos a escuchar las noticias, vamos a ponernos al, al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Nuestros compañeros entre eh, los servicios informativos eh, nos ponen al tanto de todo lo que sucede. Nos cuenta Sara Iturribe. ¡Gracias! En Onda 0, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Queda mucho por delante, vamos a hasta las 4 y media de la madrugada aquí en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener ahora mismo no sé minutos más todavía la tertulia Zona 0. Luego vamos a hablar de los habitantes y de leyendas sobre los seres del bosque, sobre los elfos, vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcó, vamos a tener con Javier Sevillano fronteras del futuro y también con Silvia Casasola, vamos a tener mujeres con historia. Silvia, que nos comenta ahora algo sobre lo que se ha cumplido y lo que se está cumpliendo en estos días, los 50 años del Apolo 13. Pues sí, ayer mencionábamos con Josep Guijarro eh, algo sobre lo que sucedió. Esa famosa frase, Houston, tenemos un problema. Bueno, pues el 11 de abril de 1970 tuvo lugar ese lanzamiento del Apolo 13, bueno, y los supersticiosos con el numerito y todo el lío. El caso es que eh, se lanzó desde el Centro Espacial Kennedy, Y 56 horas después del lanzamiento, cuando estaban a unos 330.000 kilómetros de la Tierra, se escuchó una explosión. Y bueno, pues hasta ahí, en principio... Pues que estaban ahí aturdidos, no sabían qué era lo que pasaba. El caso es que los tripulantes, que eran tres, la formaban Jean Lovell, Jack eh, Sebuiger y Fred Hayes. Bueno, pues los tres estaban en su zona, lo que llamaban el módulo de comando o Odyssey, que era donde tenían que viajar hacia la luna, porque hay que recordar que era la tercera misión a la luna tripulada, viajar a la, hacia la luna y también regresar. Pero adherido a este comando había dos. Uno que era el comando de servicio, el módulo de servicio, y otro que era el módulo lunar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que en la zona del módulo de servicio, donde había una serie de depósitos de oxígeno y de cosas que les iban a ayudar a retornar una vez realizaran su misión espacial a la Luna, pues uno de estos tanques de oxígeno explosionó. Al explosionar, claro, ellos vieron que mmm, todos esos recursos que debían tener para volver una vez que hicieran la, la misión, pues que, que se ponían en riesgo. Entonces fue cuando contactaron... Con, con la Tierra, y dijeron esa frasecita de Houston, tenemos un problema. Bueno, el asunto es que hasta ahora eh, se sabía lo que al final fue un final feliz. Es cierto que no llegaron a realizar la misión, pero los tres astronautas llegaron a la Tierra eh, vivos. Pero gracias a una técnica que ha utilizado... Un, un especialista en imágenes que se llama Andy Saunders. Bueno, pues él ha conseguido, eh, a través de esta técnica que se llama stacking, que es como amontonar una serie de fotos, pues ha conseguido unas imágenes nítidas. ¿Y qué, cómo ha logrado estas imágenes? Pues es que hay una película de 16 milímetros de muy baja calidad donde está en la tripulación... Eh, que se les ve, es una filmación de la tripulación. Entonces, con esta técnica, pues se ha logrado ci ciertos detalles muy importantes de cómo vivieron y cómo lo pasaron allí eh, los, los tres astronautas. Bueno, como, como comento, eh, ellos una vez que surgió la, la explosión, claro, el módulo de servicio ya estaba totalmente inutilizado, pero es que encima tuvieron que apagar el módulo de comando o módulo que estaban habilitando para viajar y regresar. ¿Y dónde se tuvieron que refugiar para conseguir sobrevivir? Pues en el otro eh, módulo que tenían, que era el módulo lunar. Pero claro, este módulo lunar resulta que estaba preparado solamente para que estuviesen dos astronautas, no tres, y durante dos días. Pero re resulta que el viaje de regreso... Fueron cuatro días y encima en unas condiciones muy complicadas. ¿Por qué? Pues porque el módulo era frío y el módulo era húmedo. Además tenían muy poca agua potable. Ya comentamos que tuvieron que apagar absolutamente todo para que no se produjera ninguna chispa y ninguna explosión más. ¿Pero qué pasó también? Pues que los paneles de este módulo lunar Como estaban húmedos, los tenían que estar secando para que no eh, hubiese ningún cortocircuito. Pero es que encima, en estas imágenes que se han conseguido, que son más detallistas y más nítidas, pues se sabe que pasaron hambre. ¿Por qué? Pues porque eh, los astronautas tenían eh, comida deshidratada. Y esa comida deshidratada se tenía que hidratar con agua caliente. Y ellos carecían de agua caliente. Así que uno de los astronautas perdió en esos cuatro días seis kilos, nada más y nada menos. Bueno, el caso es que ellos lo pasaron bastante mal, pero lo bueno e importante es que al final el cálculo matemático que ellos habían realizado para que aterrizara este módulo lunar y, y el Apolo 13, o lo que queda del Apolo 13, pues se eh, consiguió llegar con, con vidas, sanos y salvos, a los tres tripulantes y con un poquito trauma a la hora de contar su experiencia. Y desde luego, pues la misión, la tercera misión, fue un fiasco a la Luna, pero por lo menos sobrevivieron. Bueno, pues 50 años desde Houston. Tenemos un problema en los acotados sí, y da un poco todo lo que ocurrió. Es uno de los momentos importantes eh, más eh, conocidos, eh, más representativos, eh, de la historia de la astronáutica, aunque sea eh, un episodio, entre comillas, eh, fracasado. Manuel Carbellal, hablamos en muchas ocasiones aquí del descubrimiento de nuevas especies animales. Eh, nuevos eh, bueno pues en este caso no es bien hacerlas como esto, pero un poquito menor, ¿no? Eh, porque son bacterias nuevas. Sí, es lo que técnicamente en la fraseología biológica se denomina un bicho raro, raro, raro. Tres veces. Sí. O un sea, bicho muy raro. Pero antes de comentarte lo de este bicho, porque viene un poco a colación, estaba escuchando la noticia de lo que estaba comentando Juanjo, de ese marxismo extraterrestre. Vosotros sabéis que en España en las próximas elecciones nosotros tenemos un partido que aboga por lo mismo. O sea, hay ¿Ah, un partido ¿sí? político, sí, sí, sí, en España hay un partido político... ¿Pero en desde, qué próximas elecciones? en las pro Es que se presentan todos los años desde 1981, Ajá. al Senado y al Congreso. ¿Sí? Y es un partido que se define a sí mismo como anarquista, ecologista y esperantista. De hecho, en su página web, lo estaba comprobando ahora... Eh, la página web está en en, en, en esperanto ¡Joder! y en castellano. ¿Pero cuántos de... cuántos miembros tiene? Bueno, la, las mejores los mejores resultados que han conseguido hasta ahora fue en las elecciones del 2004 que consiguieron 1251 votos. Pero es que en su programa se además de cosas como la parapsicología terapéutica, la astrología y otra serie de cosas incluyen Política, estoy leyendo directamente de su página web, se llaman es el partido Cultura Natural, y su página web culturanatural.org, cualquiera lo puede ver, y ahí en su programa se incluye Política extraterrestre, información de imágenes, experiencias con vidas extraterrestres, relaciones interplanetarias e interestelares, organización de planetas y estrellas unidos, ciudadanos del universo, fines y medios no violentos y democráticos. <risa> Esto, esto está en el programa electoral de un partido español. Los tripis es que están tú te, tú te acordarás, Manuel, de Eduard Pons Pradas. Eh, Hombre, no, eh, por Dios. Este bueno, es otro que politizó eh, su, su experiencia de abducción. Eh, hay un libro que se llama el mensaje de otros mundos en el que vamos, ojo pero la experiencia anda. de él sí es interesante y si sí es importante eso no discuto eso simplemente que él eh, en lugar de estar calladito mientras a uno lo abducen sí. él daba eh, preguntas de política y poco menos que deducía que los extraterrestres eran de la cnt básicamente o sea sí sí, sí, sí, sí es verdad, es verdad. esto no lo ha inventado los trotquistas eh, estos que mencionaba eh, Juan José Sino que ya tenemos aquí en ah, España... Ahora, sí que, te, ahora sí que te escuchamos bien, Josep, que, antes ah, y antes parecía, no. que Antes te parecía que te había ido a, a, la, a la cueva de... de ¿Qué la pues no no, no quiero saber, como os escucho yo desde hace un ratito... ...parecéis todos ciberrobots. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Huh? O sea, parecemos ciberrobots, o sea... Claro, ya, o sea, los robots tenemos... de los robots. Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, al hilo de, de esta... Sí, venga, cuéntanos, bueno. ...esta de esta información eh, y me ha llamado la atención mucho esta semana una, una noticia sobre un, un descubrimiento, bueno el descubrimiento es ya de hace tiempo pero eh, acaba de publicarse un estudio en The Ainz Journal una publicación científica eh, sobre un nuevo tipo de bacteria que se ha descubierto en el océano con un metabolismo que no se parece a nada que hubiésemos visto antes, con un con un metabolismo realmente extraño. Se tapa se trata de una especie de criatura eh, con forma de bastón, microscópica, claro, con que normalmente además va en parejas, los Acetobacterium woody, que esto de woody suena ya un poco humita, suena un poco extraterrestre, con dosos y dos is y que eh, se ha localizado en, en los fondos del océano, viviendo en los intestinos de las termitas, pero que pueden crear y usar hidrógeno y dióxido de carbono para producir energía por sí mismas, incluso sin que exista oxígeno, sin la necesidad de oxígeno. Pueden sobrevivir tanto en sustancias orgánicas como en sustancias inorgánicas, sin oxígeno, lo que las convierte en una forma de vida en, primitiva, una bacteria, única entre todos, entre todos los microorganismos. Y esto me, me hace pensar, claro, que cuando nosotros siempre imaginamos otras formas de vida en otros lugares del universo, siempre caemos en el error de pensar en criaturas antropomorfas, con dos brazos, dos piernas, dos orejas, una nariz, muy parecidos a nosotros, que es precisamente lo que arroja la inmensa mayoría de la casuística ufológica, ¿no? la gran mayoría de, de los casos descritos de humanoides son sospechosamente humanos, muy parecidos a nosotros, con variantes, pero más o menos con dos piernas, dos brazos, una cabeza, lo que se supone que también es un desarrollo inteligente de la vida. Pero como la vida, incluso dentro de nuestro propio planeta, el mundo de los estermófilos, es alucinante. Las cosas raras que hay en los fondos marinos o en las, en las profundidades de las cuevas, Es, es sorprendente y todavía hoy cuando pensamos que lo conocemos todo pues aparecen nuevas formas de vida como esta extraña bacteria con un metabolismo que hasta ahora no se había visto en ninguna otra criatura en el planeta así que imaginemos lo que puede haber por ahí arriba yo no sé qué harían los del Senado si ganan las elecciones y tienen que tratar con extraterrestres con tan raros como estos Jolines, traté a su futuro, iba a decir improbable, pero es que ahora mismo... No se puede decir que nada, sí. no, puede, no puede sorprender. Sí, está, está sufriendo dicen, lo que nunca habíamos previsto. Claro, a ti te dicen hace tres meses, sí, y sí, alguien sí. te echa las cartas y te dice, no, no, veo que todo el planeta Tierra se va a paralizar y durante sí. meses vais a estar todos de en casa, le dirías. Anda, vete. Sí, sí, sí. Habría no. que ver eso, ¿eh? Claro. Jolines. Eh... Fíjate, lo que en tantas ocasiones hemos hecho, que se profetiza en muchas ocasiones eh, lo mismo, todos los años, todos los años, y siempre sale, algún año se cumplen, ¿no? Algún año se murió Fidel, algún año se murió el Papa, el que tocara, eh, evidentemente, esas profecías se cumplen. Pero nadie anunció nunca esto que está ocurriendo. Eh, lo que ha pasado es que se han falsificado anuncios, eso sí, ¿eh? eh se han falsificado <risa> algunos bienes, se han falsificado esas eh, profecías. O sea, pero nadie profetizó esto que eso, que eso quede claro nadie puede decir que lo anunció eh, en ese caso no hay yoyas eh, que, que ha habido muchos eh, yo, ya, yo no eh... sé si a vosotros esta semana os han estado dando un poco la lata con ese tema pero a mí muchas personas me han consultado creo que Josep sabe de lo que hablo sobre dos videntes en concreto catalanas también ocurrió en Argentina y creo sí, que, sí, sí, sí. que a toro pasado Eh, afirmaron que ellas podían demostrar que habían profetizado lo del coronavirus pero vamos que es un... Hay, hay un evidente, evidente incluso de nuestro país un evidente que hizo una serie de profecías de lo que iba a ocurrir en el 2020 eso se anunció a finales de año no sé qué día y después de que pasara todo esto modificó eh, el vídeo en el que hacía los anuncios en donde decía lo que iba a pasar o sea, no decía nada y metió... Esto eh, de forma falsificada, eso se ha convertido en un trending topic internacional, pero es falso, sí, porque, es mentira. Porque todo. en este caso Jaime Maussan, eh, que es todo un monstruo a nivel comunicación en Latinoamérica, eh, mencionó este asunto de Nube de María, que es concretamente sí. la, la vidente a la que haces referencia, y efectivamente el video, en el vídeo original no figura esa... Esta Para nada, predicción, sino que Lo fue metió metida a posteriori, como hizo Luz Arnau, mm. eh, otra vidente eh, catalana, que poco menos que vino a decir que en octubre eh, o sea, el vaticinio era supuestamente de octubre del año pasado, en el que con una precisión absolutamente milimétrica describía la situación actual. Obviamente Eh, fue otro, otro bulazo, en este caso un fraude, esto no es un bulo, es un fraude claro, que sí, eh, sí. de incorporar eh, el, el vaticinio a posteriori, pues para darse una publicidad que yo sinceramente si sí, no es que sé se va a saber al ¿qué rédito puede otorgar? Claro. Sí, porque sí. al final, cuando esto se descubre, estás cavando tu propia tumba. Sí, sí, que sí. Es una cosa realmente eh, criminal hacer una, una, una cosa de estas características Juan Sánchez Oro qué historia tan tremenda, tan bonita tan hermosa esta que es un descubrimiento tiene que ver con primates con monos, pero que lograron navegar y que cruzaron nada más y nada menos que el Atlántico ¿qué es esto? Pues bueno, yo creo que son como una especie también de, de Cristóbal Colón, pero en versión así primate, porque lo que se ha descubierto es que bueno, se acaba de publicar esta semana en la revista Science un estudio realizado por la, la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California y lo que han hecho ha sido bueno pues analizar cuatro dientes de mono fosilizados que hallaron en, en una cueva de, de la Amazonia peruana y que lo que viene a demostrar es que hay una serie de antiguos primates porque corresponden a una especie de, de monos que al parecer vivieron en África hace unos 30 millones de años, entre 32 y 35 millones de años, y resulta que, bueno, que, que claro, se han encontrado, procediendo esta especie de África, como digo, se han encontrado en esta zona de, de Sudamérica. Así que, claro, la conclusión es que, ¿cómo llegaron hasta aquí? Porque en aquel momento los continentes también estaban separados, quizás la distancia de, del Océano Atlántico no era tan amplia como, como es actualmente, pero de alguna manera tuvieron que llegar aquí. Siempre se había sospechado, según aparece en este artículo, y es una de las grandes intrigas que, que tenían un poco los biólogos, cuál era la procedencia de las eh, especies de primates que hay en, en América. Se sospechaba que debían proceder de África, pero nunca se había conseguido demostrar. Lo que pasa que ahora se ha descubierto justamente una especie de linaje nuevo de primates que además también llegó a extinguirse, o sea es decir, se extinguió en África posteriormente, pero también ha quedado sin mayor recorrido en Sudamérica. Y le han puesto un nombre muy sencillito, se llama Ucaya, Ucayalipetcus perdita, porque el lugar donde ha aparecido es en Ucayali, que es el ese departamento de la Amazonia peruana donde se hallaron los, los dientes. Eh, entonces, bueno, el, eh, sí que han comparado los fósiles y parece que hay una guarda una gran semejanza a estos restos que se han encontrado con otros fósiles de Egipto y, como digo, de, de una antigüedad en torno a esos 34 millones de años. ¿Cómo pudieron llegar aquí? Bueno, pues no se tiene ni idea. Eh, está claro que, que tuvieron que venir en alguna especie como de balsa, eh, con vegetales, con madera, quizás aprovechando alguna especie de tormenta. Sí que se piensa que, ni más o menos también la datación, el arco que, que los especialistas están trabajando, ese arco temporal, le sitúa en un periodo geológico en el que ya se empezó a producir una cierta glaciación que empezó a acumular eh, hielo en los polos, Y eso haría que el mar también, pues digamos que tiene como el océano tiene menos agua, al, al congelarse parte y por lo tanto eh, habría menos más distancia entre los dos lados de, de la Tierra, ¿no? Desde el África hasta eh, hasta América, ¿no? Y bueno, eh, realmente es muy intrigante, pero también demuestra cómo también, bueno, pues fluyen un poco las especies, eh, ¿no?, en, en, en la antigüedad. Y como digo, pues prácticamente sería una especie como de, de descubrimiento precolombino también, y en este caso no humano, pero sí pues bueno por unos familiares que tenemos así biológicos como serían serían los primates. Eh, ya digo, por lo menos parece que ha venido a resolver una cierta incógnita que tenían los especialistas que es la procedencia de estos monos y que también consideran que ha habido otras especies eh, en este caso también hablan de una especie de, de mamíferos, de, de ratones, que también debieron dar el salto desde África a América. ¿no? O sea que que bueno, la proeza que muchas veces no se los consideramos que hizo el ser humano para llegar a, al continente americano, también en época prehistórica, pues parece que no es tanto, sino que incluso esto debió ser, de, porque claro, pensamos que es a través del Estrecho de Bering aunque Bueno, ahí... que no es tanto, o igual si sí lo es y fueron capaces de hacer tanto Sí, pero me refiero que bueno que la proeza que pensamos de los seres humanos no el Estrecho de Bering, la distancia, sobre todo es cuando estaba también helada pues evidentemente pues, se podía hacer directamente a pie, otra cosa es Eh, si pensamos que la comunicación y la llegada de los seres humanos a América se hace por el Pacífico, que ahí sí. evidentemente encierra muchísima más dificultad. Pero claro, no, no parece que se plantee, también hay el, el, los análisis genéticos, no parece que, que se plantee la llegada de seres humanos, por lo menos con un gran impacto, ¿no? otra cosa es que algún eh, eh, pues alguna especie de navegante perdido pudiera haber llegado, o alguna embarcación pudiera haber llegado en un momento dado a América, más allá de antes de los vikingos. Pero esto de, por ejemplo, de claro de especies animales como los primates, que lleguen desde África, estamos hablando de entorno, se calcula que entonces la distancia que tuvieron que superar debió ser en torno a unos 1.500 kilómetros, a través de algo que pensamos que es un puro accidente, obviamente, porque no, no les podemos atribuir de momento que tengan capacidad para navegar. Así que, bueno, se fuera por accidente o no, la verdad es que, que al fin y al cabo dejaron huella y, y finalmente eh, se mantuvieron en, en América hasta nuestros días. Corales enviónicos, Silvia. Sí, no sé si recordaréis que, que también yo hace unos meses comenté una noticia muy chula, que era que se conseguían recuperar eh, arrecifes de coral totalmente muertos con un sistema de engaño, y era pues que les ponían en esa zona como sonidos eh, de un una vida exuberante de que de, de unos eh, arrecifes de coral llenos llenos de, de, de vitalidad y que eso atraía a los pececitos para que pues se eh, anidaran ahí y, y lo hicieran en su casa. Bueno, pues ahora la, la nueva historia que, que, o el nuevo proyecto que han conseguido hacer es que el investigadores de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de California de San Diego Pues directamente dicen, mira, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar estos arrecifes de coral, pero los vamos a desarrollar biónicos y en 3D. ¿Y por qué? Pues porque resulta que hay una simbiosis muy especial entre los arrecifes de coral y las microalgas, microalgas microscópicas. Entonces, estos científicos lo que han hecho es que con este engaño de este arrecife de coral biónico que utiliza materiales biocompatibles y, y bueno pues que, que son perfectamente para que no tengan ningún problema ni, ni malogren las algas, pues las microalgas están encantadas y entonces actúan exactamente igual que con un coral vivo de tal manera que por lo visto pues lo que hacen es que Eh, es como que desarrollan un tipo de azúcar o de alimento para que el coral eh, esté más vivo pero con este sistema que están utilizando biónico en 3D eh, según los científicos dicen que es eh, exponencialmente muchísimo más rápido o sea que las microalgas crecen mucho más que nutren mucho más y, y que bueno que piensan que es una posibilidad eh, muy a tener en cuenta para volver a revitalizar lo que ellos llaman la selva del mar. Porque para los entendidos, los arrecifes de coral son la selva del mar. Es un poco eh, como el, el oxígeno, ¿no? lo, lo, que, lo, que le, lo que se ve que, es que realmente tiene vida en, en el mar. Entonces, pues bueno, pues me parece muy bien. Han utilizado también otros sistemas de ultrasonidos, con, to, con tomografía de coherencia óptica. Bueno, Tecnicismos. El caso es que los tenemos que quedar con la noticia bonita y es que han conseguido, aunque sea a través de, de arrecifes de coral que no son reales, que son en 3D, que esas microalgas se comporten como si eso fuera de verdad Y es una forma para que se recupere nuestro entorno marítimo. Es una forma también de demostrar que se puede utilizar la tecnología, uh -huh. las eh, nuevas tecnologías, eh, para hacer cosas muy buenas y positivas. Eh. No todo son lecturas eh, negativas que se pueden ¿Sí? hacer. estas es, eh, muy positiva. Juan eh, Manuel Carballal, eh, había una película que se llamaba y se titulaba El ladrón de libros, creo que era, ¿no? Uh -huh. Pues oh, hoy nos vas a hablar de El ladrón de papiros. Sí, y como Dan Brown nos escucha todos los domingos, pues vamos a dar ya eh, de lindo, el argumento no acuerdo, sí, sí. darle recuerdos a, a Brown, recuerdo. ¿No? Sí, bueno, <risa> le vamos a dar el argumento para su próxima novela. Porque hace hace unos años, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de los maravillosos papiros de Oxyrhynchus, que son millones de fragmentos de la Biblia antiquísimos que se encontraron en, en un basurero en, en las afueras de, de un, una pequeña ciudad de, de Egipto, y desde su descubrimiento eh, se llevan eh, intentando recomponer, porque algunos son piezas muy pequeñitas, son fragmentos muy chiquititos, y millones de ellos, entonces hay investigadores de todo el mundo intentando eh, recomponerlos. Claro, tienen un valor extraordinario, porque son algunos de los textos más antiguos, que tenemos de, de la Biblia. Y algunos de esos documentos, que desde que se descubrió ese yacimiento en 1897, están siendo analizados por investigadores de todo el mundo, han, están eh, repartidos por distintas universidades, donde distintos investigadores se dedican a, a analizarlos. Y hace unos años se produjo un robo en la colección... De, que se conservaba en la Universidad de Oxford y eh, 13 de piezas, 13 fragmentos de esos papiros de Osirringo desaparecieron, fueron fueron robados de la biblioteca Sackler en Oxford. Bueno, pues eh, la policía comienza a investigar y ya entonces se sospechó de uno de los responsables de, de, de los estudios ...exegéticos y, y arqueológicos en la Universidad de Oxford... ...del responsable de la biblioteca, Dirk Obling... ...que es un reconocido experto mundial en papirología... ...que daba clases, que era profesor eh, de, de la universidad... ...pero en primera instancia eh, salió eh, indemne ¿no? de las primeras sospechas. Ah, pero resulta que los 13 fragmentos aparecen en Estados Unidos en una colección eh, muy curiosa, el Museo de la Biblia de Washington, que fue fundado hace un par de años por la familia Green, una saga de multimillonarios evangélicos, de estos que se han forrado con los libros y las películas sobre niños resucitados que han ido al cielo y que han visto más allá, ya, ya comentamos algún caso en alguna ocasión. Eh, bueno, tuvieron que devolver. Esas, esas piezas a sus legítimos propietarios, que es la Sociedad de Exploración de Egipto, quienes los habían cedido para su estudio a, a la Universidad de Oxford, y finalmente ha sido acusado formalmente del robo este profesor de 63 años, Dirk Obin, que al parecer pues eh, sustrajo esos esos documentos históricos de la Biblia para venderlos a esta familia Green de, de multimillonarios evangélicos que además se dedican a ir por todo el mundo pagando sumas de dinero escandalosas por por piezas arqueológicas relacionadas con la historia bíblica así que yo creo que esta puede ser una buena historia para Dan Brown desde luego que sí te has preguntado Manuel que estaba haciendo Dan Brown en la cuarentena Pues supongo que... me da miedo tremendo, ¿eh? Está buscando, lo que pasar después, está buscando a María Magdalena. Sí. <risa> bueno, pues Inferno, pues, sí, está, en, uh, la uh, última novela de Brown, uh, en, uh, en Inferno especula con la gestación artificial de una pandemia para eliminar uh, una parte de la población. Hostras, o sea que Lo que faltaba. Me, me imagino que estará haciendo la pre, la, la secuela o la sí, precuela. Sí, sí. <risa> Madre mía. Que será, supongo que lo titulará Purgatorium. Claro <risa> ahora escribirá Purgatorium. Josepe Guijarro, la siguiente noticia, yo me voy a conectar el cerebro contigo para que la comentes en dos minutos. ¿En dos minutos? Sí. Bueno, los cerebros conectados. Lo, lo, lo voy a intentar. <risa> eh, mira, es muy fácil porque cuando tú escuchas un concierto, sí. como por ejemplo el de Sabina, Sabina fue el, el que lo acertó de pleno. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Ay, ¿Sí? ay, es verdad. ¿Eh? Esto sí es un vidente y no lo que comentábamos antes. Bueno, pero es verdad. Vamos a hablar de, eh, con, de a ver si me sale la palabra, por Dios, eh, sincronización eh, cerebral. Porque hay un experimento que se ha llevado a cabo en China, en Shanghái, para ser... Eh, Concretos, con esa universidad que a mí tanto me gusta que es la normal del este de China y eh, un conservatorio de música para ver de qué forma eh, afecta la música al cerebro y han descubierto que músicos y público cuando pasan, nada, muy poco tiempo después de que mm, suene la música los cerebros de los músicos y ...de los espectadores se sincronizan. De manera que esto eh, pone en marcha toda una serie de... Eh, Bueno, de elementos muy interesantes de cara a valorar los 40 principales a partir de ahora u otras listas similares. Y veréis, FM. Por, y, ve, y veréis por qué. Eh, resulta que eh, los investigadores han escaneado el cerebro de un violi violinista mientras tocaba fragmentos de 100 segundos de duración cada uno de ellos. Y, a la vez... Los investigadores estuvieron eh, escaneando de forma espectroscópica eh, con rayos infrarrojos el cerebro de 16 voluntarios que escuchaban esas interpretaciones de 100 segundos de duración. La consecuencia es que... Eh, al Ellos medían el consumo de oxígeno del cerebro e identificaban dónde y cuándo se activaba cada una de las zonas de este cerebro. Y se dieron cuenta de que todos mostraban una mayor actividad en las mismas regiones cerebrales y al mismo tiempo, es decir, que se habían sincronizado. Eh, específicamente, el músico eh, lo hacía en el lóbulo temporal izquierdo y lo mismo eh, implicaba eh, en el caso del público este, esta parte de nuestro cerebro es la que procesa precisamente el ritmo y otra de las región que se activaba era el lóbulo frontal inter, inferior derecho eh, que ayuda al proceso social es decir, que podríamos decir que músico y público establecían una especie de sincronización eh, que en algunos casos es de aprobación y en otros de desaprobación porque cuando ha pasado un determinado tiempo y el público desconecta, lo hace Eh, fisiológicamente no es, no es una merma de atención es que aquello no empatiza con su cerebro, no hay sincronización y por lo tanto se produce la falta de atención, esto es muy interesante desde luego porque eh, lo que nos ayuda es a entender de qué forma funciona nuestro cerebro cuando escuchamos la música y al revés, cuando el músico también la produce para nuestros oídos por cierto en esta cuarentena En el silencio también es necesario la música que nos acompañe eh, Y vamos a decir eh, qué música acompaña a cada uno de vosotros. Vamos a finalizar esta tertulia y va a ser una forma de invitar a los oyentes a que descubran. Josep, ¿tú qué música escuchas? Ostras, pues tengo que confesar que escucho muy poquita, muy poquita música. Porque la, eh, la, la melómana... No, verás, la melómana es Patricia. Y Patricia escucha música... Eh, ...muy extraña, realmente, muy, muy, muy, es, escucha música muy extraña, eh, cuyos nombres no, no, no recuerdo... ...pero yo en lo personal, cuando tengo, eh, por ejemplo, que sincronizarme con ella... ...tenemos un, un par de, de artistas que nos, eh, nos encajan, uno de ellos es Jewel, por ejemplo... Ajá. ...que es eh, una artista eh, norteamericana, eh, muy country ella que tiene músicas muy melódicas con una voz eh, prodigiosa. Entonces, yo te diría que eh, ese consenso entre ella y yo estaría en esta intérprete que es Joel. Joel. Eh, Manuel carbellal ¿tú qué escuchas? No, pues, bueno, pues, tú no lo escuchas, no escuchas nada, de otro, lo mismo, Claro. Eh, ¿También musica... escuchas a Joel? No, no. Ah, yo escucho, ah, lo que llevo escuchando las últimas semanas son entrevistas a testigos que estoy pues, joder, digitalizando... Mira y transcribiendo, pero hoy casualmente... Hoy, eh, hoy, me... Manuel, te lo he dicho antes por Twitter, me has dejado alucinado, porque esta, esta misma mañana he empezado a, a digitalizar yo el programa que tú has subido a la red, y entonces eh, cuando he encendido Twitter y he visto el DIT de Misteri con el, con el sí. siempre grande Constantino eh, Romero eh, como presentador, en el que nos dimos cita ahí, pues desde Javier Sierra, Juan José Benítez, eh, Juan García Tienza, en la versión que he sido en Valencia porque hay dos versiones de ese de ese programa fue eh, algo extraordinario y me ha parecido una de esas eh, sincronicidades asombrosas bueno, que pues yo te voy a dar otra y, esto, ¿no? y que escucha, ¿qué, qué ha voy a, a dar otra te voy a dar otra yo sé porque precisamente yo esta semana estaba para para otro libro que estoy terminando ahora escuchándome las entrevistas a Eduardo Pons Prades que tú mencionaste ¿alguno escucha música? Sí, pues lo que te decía, que hoy me mandaron un vídeo espectacular, me he enamorado perdidamente de una, bueno, esto es una fatal, porque es una niña, de una niña japonesa que se llama Juna con dos Ns, J-U-N-N-A, si podéis buscar en YouTube sus vídeos, porque es una Amadeus de la batería, bueno. hace unas versiones en batería de música espectacular ¿también? Juna, ¿también? Juna, con dos N Eh, muchas gracias, eh, Juan José Chesoro mil gracias, ¿y tú qué escuchas? Yo, mira, yo escucho todos los días además puntualmente a las 8 el resistiré que me pone un vecino y que me tiene me tiene ya con la resistencia un poquito, tiene lo loco poquito Sí, de aquella manera eso, pero además puntualmente no, ni siquiera a 58, no, no, a las 8 que es como todo el mundo perdimos a 58 no, no, él, él a las 8 puntualmente bueno. te lo agradezco muchísimo en el alma sí. eh, Muchas gracias a todos Cuidaros Gracias, hasta la próxima Chao